Libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, reprensión de los príncipes malvados. El espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta veinticinco hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Assur, a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casa, e s t a será la olla y nosotros la carne. Por tanto profetiza contra ellos, profetiza Hijo de hombre. Y vino sobre mí el espíritu de Jehová y me dijo: Di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vuestros muertos que habéis puesto en medio de Elia, ellos son la carne, y Elia es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de Elia. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dijo Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de Elia, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por o l i a ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos. sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Ah, Señor Jehová, destruirás del todo al remanente de Israel. Promesa de restauración y renovación. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, Alejaos de Jehová. A nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les sea arrojado lejos entre las naciones, Y les he esparcido por las tierras. Con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras adonde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de e l l Todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de l medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de l medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu, Y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado.